La química del amor es una expresión aceptada. En la cascada de las reacciones emocionales hay electricidad y química. Ellos son los que hacen que una pasión amorosa descontrole nuestra vida. Ellos son los que explican buena parte de los signos del enamoramiento. Aunque nos atraen las personas con rasgos similares a nosotros, tendemos a elegir el olor de aquellos que tienen un sistema inmunológico muy distinto. Evita que nos enamoremos de nuestros familiares. La llamada teoría de la correspondencia puede resumir en la siguiente frase. Cada cual... busca la pareja que cree merecer, parece ser que antes de, de que una persona se fije en otra ya ha construido un mapa mental, un molde, un molde completo de circuitos cerebrales que, que determina lo que hará enamorarse de una persona o de otra, además incluso influye el tipo sanguíneo, provoca la atracción de personas del mismo tipo y no de los demás. Algunos científicos creen que cuando la oxitocina se cambia, con los se combina con los estrógenos, la mujer se siente muy cariñosa y conversadora. Pero cuando la oxitocina se mezcla con la testosterona, puede provocar al hombre una necesidad incon incontenible de, de dormir.